Flamenco Echea, la casa del flamenco. Todo cabe. Flamenco Echea, a n d i a Bienvenidos, bienvenidos. Rietorrieto, r i e t o r r o Y ya lo habíamos advertido que esta va a ser una noche de trasvases, de mezclas, de cosas que se juntan y a veces funcionan, a veces dan risa, a veces dan gusto, a veces dan muchas cosas. Y aquí en la Casa del Flamenco se ha juntado ni más ni menos que José Luis Montón y Miguel Hermosa.、Eh, José Luis Montón, guitarra, maravillosa guitarra.、Eh, y uy, perdón, i g o r c a Hermosa, digo yo, Miguel, acordeón, para hacer este disco que se llama así: Flamenco echea, La Casa del Flamenco, con cosas muy, muy sorprendentes. Música Que sí, que sí, que esto nos puede sonar a algo de lo que ha hecho, por ejemplo, nuestro querido Carlos Núñez, ¿no? Con、eh, esos temas、eh, en los que mezclaba las seguidillas o las o l e a s con ese acordeón de quepa Junquera. Sí, pero hay más, hay más, h hay... a Hay cosas realmente interesantes e increíbles en este disco, como por ejemplo un tema que os vamos a poner ahora, que es un tema que canta Carmen París y María Verasarte. Sí, María Verasarte, esa maravillosa cantante que conocemos tan bien por haber cantado el tema tan bonito de Pepe Torres, Al fondo brilla el agua, hacen aquí una canción que se llama A los cuatro vientos, en Euskera, que yo no sé decirlo, es algo así como el agua cejara, y hay que dejarse llevar por estas voces y por esta, esta mezcla, este trasvase de cosas. Ahí va. ラウアイ・サタララウアイ・サタララウアイ・サタラ どこい e げ a ゃ、so、a マリニエルンベルチョア。そはそっくりあいれ a マイタリン・ブル・チョア、ソア・ス・ウルティ・アイデア、ラウエ・セタラ、バイナティヴィトリア La cantidad de cosas que hay aquí juntas,、eh, melodías que me suenan como a cosas de, de, de la zona del este de Europa,、eh, esas mezclas metidas de esas voces con los textos en euskera, con el acordeón, con la guitarra. Bueno, es, es algo muy especial. Es un disco distinto completamente a muchas de las cosas que había oído, pero es que se atreven con todo. Por ejemplo,、eh, ¿por qué no poner a Bach en bulerías? Pues sí, pues ¿por qué no?、Eh, aquí está Bacheleriana, que es una bulería hecha. directamente de un tema de baja.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 Todos hemos coincidido, sorpresa y facilidad. La primera vez que escuchamos el grupo Looking Back en su propuesta sobre el Renacimiento, se produjo en los seguidores de Andreas Pitwit c un efecto paradójico. Por una parte, el resultado nos dibujaba una sonrisa de admiración. Volvíamos a escuchar aquellas piezas antiguas, tan famosas, pero vestidas, con nuevos trajes y con improvisaciones que les caían como hechas a medida. Por otra parte, no cabía esperar otro resultado, pues a través de los años, Andreas nos ha ido acostumbrando a todos los asombros. Le hemos visto tocar con el mismo desenfreno renacimiento, barroco, jazz, pop. Rock, folclore. Y siempre combinando el carácter adecuado de cada época con el inconfundible estilo p r i t w i t z Lo tenemos claro, a Andreas le fluye la música con espontaneidad, sin artificios, ni distinción de géneros. Por eso ya nada en él nos sorprende. Todo parece fácil. ¿Cómo no lo has hecho antes? le dijimos a Coro. Siempre lo he hecho, nos contestó. Cierto. En ese frenesí que le persigue, prácticamente no deja nunca de tocar para el tormento de quienes conviven con él. Desde que tiene uso de razón musical, es decir, desde la cuna, insinúa improvisaciones sobre el primer tema que se le pasa por la cabeza. Y eso lo hace mientras prueba sonido en el escenario, calienta el instrumento en el camerino, desayuna con la flauta. Improvisaciones que pueden pasar a ser citadas en cualquier solo. Esto lo ha hecho toda la vida. Pero todavía no había dado el salto mortal a Looking Back, y hace tres años se produjo el alumbramiento. Estoy convencido que las tres ranas de la portada de este disco miraban por la ventana del estudio de Corelli, apuntaban melodías a las partituras de Bach, rondaban por la mesa de Purcell, son las mismas. Ellas saben que lo que escuchamos en esta grabación y más aún en los impecables directos del grupo es verdadero, y que las distancias entre cromoformos y saxofones, entre violas de gamba y guitarras eléctricas, son inexistentes. Sabemos bien que la única posibilidad de que se hagan presentes los sonidos del pasado es que se manifiesten a través de los sonidos de hoy, y en ese registro han sido concitados por la naturalidad conquistada del grupo l u c k i n b e r g Por lo visto, Nietzsche, ilustre paisano de Andreas, se lo debió decir al oído, aunque él no se acuerda. La sencillez y la naturalidad son el supremo y el último fin de la vida. De la cultura. Esto lo escribe Fernando Palacios en el disco de Andrea Speedway i del、eh, grupo Looking Back sobre el barroco. Se llama Over the Baroque y es absolutamente asombroso. Y si no, aquí tenéis solo el principio de una, una canción: Canarios. Esta, esta pasada absoluta、eh, la vais a poder ver en directo la semana que viene, del 12 al 18 de septiembre, en el Café Central. En Madrid.、Eh, y este es otro trasvase. Ya no solamente、eh, una persona como Pitwit, que es capaz de tocar cualquier tipo de música que se le ponga por delante, ha cogido temas del barroco. Este tema era de Gaspar Sanz,、eh, del siglo XVII, XVIII.、Eh, Traspasarlos de la música antigua a la música moderna sin cortarse un pelo, en mezclar, en cambiar, en, en improvisar sobre esa música, sino que además、eh, va a tocar、eh, durante estos días, esta semana. En un sitio como el Café Central. El Café Central, ya sabéis que es un lugar donde se toca normalmente jazz. No, este tipo de música culta y música antigua.、Eh, gracias a la, a la figura del propio Andreas,、pues、ese trasvase entre una cosa y la otra se hace y pueden sonar como esa, cosas como esa, cosas como esta que vais a escuchar ahora. Esto es otro tema de Bach, parece que el tema hoy、eh, va de Bach,、eh, primero con、eh, la bachelería que ha hecho nuestro amigo José Luis Montón y Gorka Hermosa en su disco Flamenco echea, y ahora este minueto,、eh, la suite número uno para violonchelo. Eh, b、bueno, u、pues、Este minueto de Juan Sebastián Bach que suena de esta forma. Atentos a lo que es el desarrollo de este tema: cómo cambia, cómo vuelve y cómo vuelve a cambiar. Tú, Bartolo, d e j a y a dar e d la murga, hombre. Pero, pero, aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el callejón del hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce. Y me estás espantando la clientela. Aire, aire, vamos. Bueno, bueno. No se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. Hala, hala. Vete a buscar el callejón ese. Eh, por cierto. Como tocas la flauta. Se ¿Sí、está sonando y estás hablando conmigo. Eh, ch, eh, oye. ¡Oye, chaval! Hay que ver. Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Mayor e m a n u e l All right. This has been very challenging. I, uh. I Really overestimated myself or underestimated the black eyed peas. I'm not, I honestly have no idea which, but it's. トゥイディー、キャッチオンであんど s ん、え Jeff Tweedy、eh, decide hacer de trovador,、eh, de cantante de coña, y empieza a reírse de una canción、eh, y bueno, a llevarla a su terreno, ¿no? De alguna manera. t o n i g h t Tonight. v a m s a i v i r Tengo mi dinero. Vamos a gastar. Voy y lo smash. Como,、like, oh my God. Jump off that sofa. v a m s get off.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 Y es que los t r a s b a s e s pueden ser de muchas maneras.、Eh, en este caso, una canción famosísima、eh, se convierte en una canción de risa、eh, a través de lo que hace Jeff Tweedy. Pero puede ocurrir otra cosa: puede ocurrir que una canción famosísima, como esta misma que está cantando, se convierta en una maravilla de canción. Que es lo que ocurre cuando Jeff, eh, eh, Jamie c u l l u m coge otra canción. Eh, que se llama Don't Stop the Music, y hace esta maravilla. Y esto no es de coña, esto se convierte en un temazo de una calidad altísima. It's late, i c a Up in here looking like you do. You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go,、no. do you know what just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist. Now we're face to face, cause I wanna take you